Nas. Bien, tranquilo, la verdad que ayer hicimos un, un buen segundo tiempo básicamente y nada, podemos seguir digamos, una racha que, o, o en una racha que... Y básicamente En una racha, íbamos a entrar a hablar de cuestiones de racha, ya la vamos a retomar Gallego, la conversación, pero cómo sí, se repite eh... esto, eh? de cómo se acomodan temporalmente los equipos en, en, en, en la fase regular de la, de la Liga. Sí, y, y estaba bien el arranque de, de Álvaro, porque el segundo tiempo de Ferro fue, eh, fue tremendo. Un tercer cuarto que repite como el tercer cuarto frente a Olímpico, ¿no? Y terminó metiendo más de 50 puntos en ese segundo tiempo. La sumatoria de, del tercer cuarto y del cuarto, eh, del cuarto cuarto, hace que Ferro eh, gane un partido por 10 puntos eh, de una manera casi impensada, porque. Cuando terminó el primer tiempo, la, el tono de paridad que había, claro. y, y bueno, uno pensaba que el, part el partido iba a darse de esa manera, y lo dominó, lo dominó este, Ferrocarril Oeste ante un Obras que buscó, buscó, buscó, y no tuvo respuestas, y eso que Trifón trabajó muchísimo para poder revertir una situación eh, en el banco y no, no, encontró, no encontró respuesta para esta gran victoria de Ferro por 10, ¿no? Sí, señor. Bueno, a, hago un paréntesis con respecto a um, algo que olvidé de mencionar en la situación de Clark. La, la reserva del extranjero es de Quilmes, de Mar del Plata, y claro. para que juegue la Liga Nacional hay que abonarla, y hay que ponerse de acuerdo con la gente de Quilmes también, ¿no? Eh, bueno, tal vez allí está una de las partes en donde se está negociando también esta historia. Claro. Y es donde radica alguna demora hoy. Pero los cañones están apuntados allí. Bueno, ahora sí, retomamos, Álvaro, ¿está, ¿estás ahí? Hola, hola. hola. Ahí hola. ahí te escuchamos, perfecto. Decías hola. que tuvieron que, que estabas contento y conforme porque habían cambiado la cara en el segundo tiempo. Sí, sí la verdad que no jugamos en el primer tiempo, creo que en el segundo cambiamos la energía, pudimos jugar un poco más agresiva eso lo pudimos transferir en algunos puntos de rápido y creo que el buen tercer punto fue determinante para el resultado final a ver, a, a veces se nos pasa esta pregunta con los entrenadores o con los propios jugadores pero aprovecho y te lo te, te lo consulto ¿En ¿cuánto tiene que ver la pretemporada la preparación física para que un equipo llegue tan entero a los segundos tiempos Eh, que se muestre con, con carácter y además con tolerancia desde el punto de vista físico y que lo cierre categóricamente como lo hizo ayer Ferro para hablar de la parte de, también de, de, de, de tu cuerpo técnico sí la verdad que tiene un cuerpo técnico de, de primer nivel digamos, tanto los asistentes como el iniciólogo el físico, y hablar del utilero Ramón que hace 22 años que está en el club eh, y físicamente el equipo está bien, digamos si viene, ayer por primera vez los jugadores me manifestaron el cansancio siempre después nada, un plus eh, nosotros jugamos bien en general los segundos pies o mejor que los primeros yo eh, habla de lo bien que está preparado el equipo físicamente así que... ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, mira en algún eh... momento recuerdo haber hablado con racio con el gallego acá en la radio, ya te va a saludar el gallego que está en Córdoba Álvaro, eh, recuerdo haber hablado con Rayo que les costaba más de local que de visitante en el arranque de la competencia, con Amicuchi también y se fueron acomodando a ellos transformando una localidad fuerte. Ahora vos me mencionás, y te lo pregunto por qué, eh, que, que tienen mejores caras en los segundos tiempos que en los primeros. Mira, yo creo que el equipo inconscientemente, al saber que tiene una rotación corta, eh, pero no lo no, hace a propósito, de por ahí no estamos no, no, no, al 100% los primeros cuartos, salvo algunos partidos donde sí arrancamos bien, el equipo en general no arranca bien, y después como que tiene una marcha más. Eh, eso eh, estoy tratando de mejorarlo para ver si podemos jugar todo el tiempo así, porque lo que pasa es que también es cierto que eh, la falta de Amicucci y, y por ahí May no está entrando la, la americana perimetral no está entrando en la rotación los dos jugadores menos eh, es mucho así que por ahí es una cuestión inconsciente de no arrancar bien los partidos y, y después poner mucho más Eh, y con respecto a empezar a cerrar un poco mejor los partidos yo creo que tiene que ver con la madurez nosotros claro. no podíamos jugar con, con la presión de tener que ganar en casa y el equipo fue creciendo y fue básicamente fue madurando entonces yo creo que tenemos un equipo que crece que eso es importante o que ha crecido, no sé si seguirá creciendo pero sí que ha crecido desde el inicio de la temporada y creo que físicamente eh, además de estar bien preparado tengo un equipo joven, sano, no tengo jugadores con grandes lesiones atlético, digamos podemos otra, podemos no tener otras virtudes pero tanto Ramón, Razio, Johnny Maldonado parece que, que no pero juega 35 todos los partidos eh, es un equipo que está atléticamente experiente. Sí. Gallego está para charlar contigo Álvaro Castiñeira Bueno, los saludo a la distancia desde Córdoba, una mañana espectacular, con calor un sol impresionante aquí en, en la Docta este, bueno, esperando por el partido de esta noche en el televisado donde van a jugar Atenas de Córdoba y, y la Unión de Formosa anoche, le contaba Mati, Álvaro eh, volvió a estar en la cancha al igual que el partido de Frente Olímpico de la banda y, y la verdad que fue un segundo tiempo maravilloso donde metieron más de 50 puntos pero sobre todo un tercer cuarto donde quiebran el partido a su favor dos partidos muy muy similares en cuanto a la ver eh, con aristas diferentes obviamente son equipos distintos tanto olímpico como Obras... pero digo con aristas muy muy iguales porque cortaban el circuito de, de creación en la mitad de la cancha y, y tuvieron injerencia casi lo, los mismos protagonistas no otro buen partido de amoroso otro buen partido de Maldonado creció un poquito más la figura de Rafa ante la pasividad de la defensa de obra pero por sobre todas las cosas un perímetro que, que obliga al, al equipo rival a perder muchos balones y eso y eso realmente, si bien se trabaja, también hay un, un gran esfuerzo de los jugadores, ¿no? Hola Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Eh, sí, claramente, claramente los jugadores están haciendo un esfuerzo gigante, porque además sabemos que la energía para nosotros es lo que no podemos... Eh, yo no podemos no negociar, pero es lo que necesitamos mínimamente para poder competir. Y la otra cosa que tenemos es que tratamos de que nos superen deseos. Digamos. Nosotros, insisto, por ahí no tenemos tanto talento ofensivo, pero nadie nos puede superar en el deseo de querer ganar. Y yo creo que eso, más sumado a la, la capacidad que tenemos de poder entendernos, entender nuestras dificultades y nuestras limitaciones, Hace que el equipo sea más o menos sólido, saber o tener claro cuáles son la, las cosas que tenemos a favor, básicamente es el aspecto defensivo, eh, cuando podemos transferir eso esa defensa algunos puntos rápidos, sobre todo con recupero de primera línea y demás, eh, el equipo puede sumar, si no tenemos dificultades para el ataque fijo, porque nos cuesta mucho poner la bola interior y tenemos nuestras dificultades, pero cuando la, la defensa nuestra puede... Eh, ...tener supremacía en el juego... ...no solo permitimos... ...no permitimos que nos anoten... ...sino que además nos ganan algunos puntos... ...como para poder sumar 50 en un... ...en un tiempo que es impensado... ...para un equipo con el talento ofensivo que tenemos. ¿no? Bueno, y, eh, y... ...y lo, lo llamativo... ...si bien es cierto lo, lo que te preguntaba Mati... ...lo que vos contabas, le contabas a toda la audiencia... hay uno contra sí. uno en radio... El los segundos tiempos, ¿no? Porque por ahí en el tercer cuarto que el equipo como que sabe que es un momento de quiebre del juego y los dos últimos partidos, tanto frente a Olímpico de la Banda como frente a Obra Sanitaria, en el día de ayer metieron dos terceros cuartos que fueron realmente de lo mejor de Ferro en el campeonato. Sí, sí, yo creo que sí. De, de todas formas creo que son, si bien, digamos, el, los, los dos terceros cuartos fueron buenos, fueron distintos, yo creo que el partido olímpico trabajamos todo el primer tiempo para que el tercero, un trabajo de desgaste para que el tercero sea bueno y creo con el, con Obra no, no jugamos un buen primer tiempo, el equipo jugó, no jugó bien básicamente y sí podemos modificarlo en el tercer cuarto, creo que insisto, si bien los terceros cuartos fueron buenos para mi equipo creo que nosotros trabajamos el primer tiempo trabajamos mucho para para desgastar, digamos, eh, cosa que no hicimos en el partido de ayer. ¿Sos de mirar algunos rubros estadísticos que, que, que hoy por hoy, al menos, grafican? Al, esta parte que decís vos, por ejemplo, son el equipo más efectivo en cuanto a cantidad de puntos en, en segundas chances en la temporada de Liga Nacional, y, y están ahí mezclados entre los que mayor cantidad de puntos también llegan desde el banco y los que más promedian en ataque rápido desde el banco de suplentes tienen, están entre los 10 mejores de la liga con 25 puntos de promedio por partido ¿sos de mirar eso en el momento de hacer este análisis como el que charlaba recién con el gallego? Sí, sí, yo soy de los que le si bien las estadísticas, como sabemos, no reflejan claramente o puramente, sí me parece que tiene un juego donde las estadísticas tienen mucha incidencia Eh, nosotros sabemos que para poder ganar tenemos que, necesitamos más de 35 respostes y entre por lo menos 15 y 20 puntos de ataque rápido, si no, no tenemos chance de ganar. Eh, el equipo sabe, sabe que necesitamos esos puntos para sumar 80 y que tenemos que tratar de que nos hagan menos que Cada vez que nos metieron más de 75, 76 puntos, no sé si nosotros ganamos un juego o dos. Eh, entonces, eh, esos números sí los tenemos claros Sabemos cuál es nuestro objetivo. Podemos jugar con más o menos pérdidas, mejorar o, o no lo, los porcentajes. Lo que no podemos ceder son los 35 o 40 rebotes y los 20 puntos rápidos. Si no, no tenemos chance. En el partido de ayer, eh, de, de alguna manera, ¿encontraron también con la reciente incorporación de Coleman y la ausencia de Sanzotera cierto beneficio en un plantel que poco lo hace rotar mucho? Sí, Jorge es un jugador que... A ver, no es para encontrar una excusa ni justificativo, pero sí porque tal vez eh, les vino bien y focalizaron algo de, de, del juego en las ausencias de ellos dos. Sí, claramente. Eh, Corner, para mí, está con, con Lee Robert y con, <coughs> con Darren Phillips, los mejores cuatro de la categoría. Ellos generan, partir de ahí, y lo que da son Sotera, para mí, cuando juega, Eh, cuando jugamos con ellos con Sanzotera eh, es una de las claves porque le da energía le da puntos uh -huh. eh, desde el banco es un que además genera ventaja eh, él, él provoca ventaja y se juega mucho en base a la ventaja generada con la Sanzotera eh, si bien yo creo que ayer eh, eh, Coleman jugó un buen partido para ser un jugador que había bajado del avión y, y jugado la, las ausencias obviamente se, se notan no conoces a Coleman porque estuvo haciendo pretemporada con ustedes Sí, sí, sí. Para mí es un jugador bárbaro. Nosotros... Pero no se adaptaba a Buenos Aires. No, el problema de Coleman fue que él había tenido una operación en la rodilla, yo averigüé, estaba muy bien de la rodilla, me mandaron toda la... la placa, todo de que la rodilla estaba bien, pero cuando llegó, no tenía, no había terminado la, la recuperación y le faltaba masa muscular, eh, que eso no lo tenía previsto. Y obviamente eso se recupera en un mes y medio o dos, nosotros no nos podíamos dar el lujo de ...de esperarlo... ...aunque yo... Eh, ...yo fui uno de los que a priori quería esperarlo... ...porque para mí es un jugador bárbaro... Coleman uh -huh. eh, es un... ...cuatro que me parece que puede marcar diferencia... ayer, insisto, sin conocer al equipo... ...pasó a la hora interior... ...metí 3-3-3 puntos... Eh, ...jugó el poste bajo... ...la verdad que es un jugador completo... Y, ...y la verdad que eso fue lo que pasó... ...hoy ya está bien, se nota que está recuperado... ...y es un juego bárbaro... ...sí, la verdad que... ...sumó bastante... Para el tiempo que jugó Y las pocas pelotas que le dieron no Porque de verdad, como bien vos decías Tiró dos triples del eje de cancha En uno fue una, un enojo tuyo Acerca de la defensa Que ya la había visto tirar La defensa fue a ayudar Lo dejó tirar solo del eje de cancha Y, y volvió a convertir Y después es un tipo que, que entiende mucho el juego Que sabe jugar al básquet Y eso se notó Bueno, semana de, de partidos de local no este, Ahora cierran el El sábado con, con otro partido eh, muy bueno, muy importante, eh, donde ya, ya ganaron ¿no? contra Gimnasia de Comodoro con aquel doble de race sobre, sobre el final del partido. Eh, etapas distintas de los equipos, momentos diferentes, con mucho jugado eh, y, se viene, y se viene Gimnasia. ¿Cuál va a ser la, la, la tónica para que este ferro siga en esta, en esta senda de, de victorias de locales en el Mirá, los dos jugamos tres veces ya, perdimos las dos en Comodoro, pero también por dos y por cuatro, por cinco, eh, y ganamos en la última club, así que eh, los dos, han, los tres han sido partidos muy parejos, espero que, que se repita, que tengamos la posibilidad de estar cerca en el cierre. Y la verdad es que yo no tengo muchas posibilidades de, de variar, tenemos que tratar de que nuestra defensa, sobre todo de primera línea, sea buena, Eh, para mí, Comodoro y Olímpico de la banda, son dos de los mejores equipos que tiene la competencia. Tiene un juego interior muy fuerte, eso no va a complicar, eh, porque sí descansan mucho los pelota en el poste bajo con Clancy y con Matías Sánchez, Así que nada, tendremos que hacer nuestro trabajo. Tenemos sobre todo defensivo para tener nuestra chance y después tratar de darle un poco más de movilidad, que lo que nos está faltando en la ofensiva, para que los jugadores grandes ellos tengan que, que salir de la pintura y tengamos alguna chance y atacar el aro, porque la realidad es que a nosotros nos gusta mucho jugar de espalda, entonces tenemos que sacar a los grandes para poder atacar el aro y sacar alguna ventaja a partir de los perimetrales y, y la continuidad de los grandes. ¿sí? Si podemos poner el juego en eso, tendremos alguna chance y si ellos pueden si de los Santos no maneja el juego y los tiradores abiertos hacen daño, po pocas posibilidades <risa> tenemos, creo. Estamos conversando con Álvaro Castiñeira, con el entrenador de Ferrocarril Oeste, en uno contra uno radio, y, y te tengo que preguntar, Álvaro, por el reemplazante de Cristian Amicucci, en qué ha claro. quedado lo de la posibilidad, naturalmente, de del chico Arca que tuvo alguna chance y estuvieron en conversaciones. Y hoy por hoy eh, el rumor alrededor de la figura de, de Ibor y Clark, a ver si hay alguna confirmación o cuál es el interés que tienen ustedes para el rearmado del equipo y, bueno, encontrarle a reemplazante a Cristian. La verdad es que estamos buscando. Eh, nacional o la posibilidad de traer un extranjero interno el re, reemplazo de May, o traer un grande nacional y ver si, si nos queremos comer. La, la verdad es que estamos buscando. Eh, lo de Clark es una posibilidad todavía concreta. ¿Lo de...? ¿Eh? ¿eh? Decías que es una posibilidad concreta, pero no está cerrado, ni mucho menos... Lo de Ivory Clark. Sí, sí, lo que pasa es que tiene reserva con, con Quilmes y la verdad es que por ahí, por, por el tiempo que falta de competencia, eh, no sé si, si eso puede ser viable, no, la dirigencia está negociando en ese sentido. Eh, de todas formas, estamos buscando, yo calculo que para la semana próxima algún jugador va a venir porque el equipo necesita estir, básicamente estirar la rotación porque nos en mucho partido el equipo viene siendo un desgaste grande así que seguramente para la semana que viene alguna incorporación vamos a tener y en el caso de poder definir lo de Clark eh, que es lo que está gestionando la dirigencia y que naturalmente tiene que ver también con, con el pedido tuyo eh, ¿te quedarías con Clemente con Amoroso y con Ibori? sí no, Clemente y Si no pasa nada raro, digamos la idea es que termine la temporada. Así que eh, la intención es mantener el juego perimetral eh, que tengo e incorporar un, un grande más americano para que reemplace a Amoroso y, y a Clemente. Esa es la idea inicial, Ajá. salvo que aparezca alguna cosa, que termine algún argentino dando vuelta en la dos italiana y me modifique la situación y una cosa así. Eh, la intención es esa. Perfecto, perfecto. ¿Gallego? No, y, y, y, y saber los, los pasos que está dando, eh, sabemos que es un amigo de la casa, que tiene mucho vínculo con mucha eh, eh, gente allá A Ferrocarril Oeste, que está sin equipo, hablamos de Julián Aprea, que, que fue a entrenar uno, un par de entrenamientos con ustedes, este ¿va a seguir este, probando o, o ya es una posibilidad descartada completamente? No, es una posibilidad, Aprea vino un solo entrenamiento, lo que pasa es que con tanta competencia nosotros tampoco podemos entrenar demasiado. Claro, eh, la realidad es que es una opción más. Por eso te decía, si puede aparecer algún nacional que Aprea forma parte, digamos, de esta posibilidad, ya había abierto lo de Arca, eh, también existe la posibilidad de que aparezca algún base, si algún club decide eh algún nacional, así que estamos viendo, yo calculo que, por eso, yo calculo que después del partido del sábado eh, tomaremos una decisión con todo lo que anda vuelta y tendremos un jugador más, porque la verdad es que el equipo lo necesita. A Mira. ver, es difícil, debe ser difícil que para el entrenador eh, y el dirigente debe confiarse en algún momento, quizás, el entrenador, digo, porque está en el día a día y porque sabe las necesidades y puede ser más previsor en este caso, ¿no? Eh, decirle al entrenador, decirle al dirigente, este, mirá, vamos a necesitar otro jugador más y... El equipo le gana a Olímpico con autoridad, le gana bien. Le gana a Obras con autoridad. Vamos a suponer que el día sábado tenés una buena actuación. Llega el sábado, tenés una buena actuación y después decirle, necesitamos jugar más. Y el dirigente mire y dice, y pero ganamos tres partidos, a tres equipos que están arriba, en el caso de que pase con Gimnasia de Comodoro, o hicimos un buen partido frente a Gimnasia de Comodoro. No te relajes así, y debe ser difícil convención, ¿no? Mira, yo le digo, es al revés La vigencia, y en serio le digo esto La vigencia está apurándome Para que yo tenga una decisión para un jugador más Porque la realidad es que Está claro que estamos cortos y que por ahí nos quedamos Sin nafta en cualquier momento Pero yo como, es al revés, la vigencia Quiere traer uno rápido y yo como estoy El equipo sigue funcionando Más o menos bien, no quiero apurarme Yo sé que no tengo mucha más posibilidad de meter la mano En el equipo, entonces eh, Mientras funcione más o menos Digamos, eh, claro yo trato de, tampoco es, eh, tengo opciones tan claras ¿no? como para decir bueno eh, claro, que no pasa ten... por ahí el tema también ¿no? claro yo, la, la realidad es que yo tengo que buscar un jugador que me dé la mano que y además obviamente que no puedo pagar pero además que no cambie la estructura del equipo no es fácil encontrar el jugador que, que ando buscando eh, y menos en el momento de, de la competencia digamos en el momento del año donde estamos donde hemos hecho jugadores en el mercado y demás así que Eh, esta vez es alrededor de la dirigencia, apurándome para que tome la decisión sobre alguno. Y yo, como el equipo todavía la no está sigo retrasando esa decisión de quién es el jugador. Porque, bueno, estoy tratando de equivocarme lo menos posible. ¿no? Bien, Álvaro, te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones eh, por el triunfo, por la muy buena campaña que están haciendo con Ferro. Y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo. Bueno, Gracias Álvaro Castiñeira, el entrenador de sí. Ferro, ayer 86-76 a Obras Sanitarias eh, contándonos la actualidad de, de, del plantel de Ferrocarril.